Hola, soy Seba Linux y hago canciones desde el año 2006, más o menos. Y en el 2009 vine a La Plata y desde ese entonces estuve tocando haciendo grabaciones caseras hasta que el año pasado grabé mi primer disco de estudio que se llama Todo es Verdad volumen 1. Fue editado por UfKaruf Discos, que es un sello formado acá en la ciudad, del cual yo soy uno de los impulsores. Siempre es complicado tratar de definir el estilo de música que hago Sin embargo, puedo decir que lo que estoy haciendo últimamente y que hay en el disco también son canciones a guitarra y voz sin más instrumentación, bueno, unas cuantas canciones de amor unas cuantas canciones también sobre cuestiones existenciales por decirlo de una forma sin demasiada pretensión Les dejo una canción que no está en el disco eh, dura solo un minuto, se llama Néctar de Peseo